Esto es Frecuencia Escape. ¿Cómo andás, chipo? ¿Cómo estás hoy? Muy bien, muy bien. Debo,、eh, bueno, en realidad no, pero hay que decir siempre muy bien, ¿no? De <ríe> verdad, porque eso, cuando vos me decís, cuando yo te pregunto,、claro. ¿cómo estás? Y vos me decís m a l Para el orto, claro. Ya a mí, no... igualmente a mí me chupa tres huevos que a vos te vayas、claro, para el mismo, orto.、Claro. Cuando yo sé que a mí me va perfecto,、claro. me chupa un huevo que a vos te vayas para el orto. ¿Te、claro. gustó la forma de empezar el programa? Sí, sí, sí. La verdad, muy psicodélica. Deep p u r p l e con The Newell、bueno. y The Who. Con Heaven and Hell. No nos, no nos olvidemos de la comparsita, ¿eh? De la intro. Ah, la intro psicodélica donde vos d a la presentación de, Ajá, nuestra, sí, sí. de nuestra querida radio, ¿no? De Vuestra querida radio, sí. Si escape. Muy bien. Así que bueno, la temática de hoy es. Eh, variada. Eh, sí, es, se podría llamar temática, ¿no? Pero. Es, es no, no.、Eh, algo. Vamos a tocar temas.、Eh, de la cotidaneidad. De la cotidaneidad. Ay, Una、no. palabra muy rebuscada la que te busca este <ríe> chipo la puta madre. Pero bueno. bueno.、Eh, La gente VIP, la gente de los b o l i c h e s VIP, a、eh, los tipos que, no sé,、eh, andan con la pulserita、uh -huh. en la muñeca y. y si、sí, piden un champán,、claro. ¿no? que les cuesta dar un cuarto el sueldo. ¿eh? <ríe> o no. Por gente, favor. Me parece gente por momentos que no. no tiene.、Eh, principios, no, no tiene ideales. No tiene una. O... Una personalidad, ¿no? Quizá. ¿no? Se ve en el reflejo de lo que aparece en la tele o en algunas películas ¿no? del norte, capaz, ¿no? De lo que es tener éxito, quírate bien, ¿no? Tiene u A, vez, a veces、eso. es como que. Que pienso que el. El, el tipo que se hace vip.、Ajá. Que dice, ay, porque yo entré por un contacto al boliche. Eh. Voy a tomar un champán.、Eh, agarran y te miran mal cuando vos por ahí te vas con una simple remera lisa blanca、mm. y ya te miran mal por la calidad de ropa que u s a、ah. s ¿Entendés? Y. Bueno,、eh, sí, claro.、Eh, en realidad son personas. Vacías. Vacías, que no、mm. tienen un miligramo de inteligencia. Sí. Y bueno, eso también un poco porque, digamos, esas personas, para esas personas. Es como que reemplazan el, el ser por el tener, ¿no? Entonces, si vos no tenés lo que para ellos demuestra un determinado estándar, te no sos, s ¿no? Entonces, bueno, gente muy.、Eh, no sé, miserable, despreciable. <risa>、claro. Qué bueno que está. Y para vos, caballero VIP de la noche, con alma pobre, te voy a mandar. Y ya cambiaste radio. <risa> d e d ó n d e me metí?、Vale. Te voy a. Te voy a pasar un temita de Johnny Winter por. Por si alguna vez en tu vida no escuchaste blues, un, blues, un bluesero, digamos, de esta, de esta calaña, bueno, te lo voy a d e mostrar ahora, muchacho Vip, con Johnny Winter. Good morning, little school girl. better! y e n d o i Shoplin con Cosmic Blues. Se nos va, va la vida, ¿no? se nos va. Se nos va la vida, la vida es larga la... y dura. La... es larga y dura. Vas como tenés、sí. la vida, c h i c o Una hija <risa> tengo. <risa> q u é h u morcha、sí. bacano, ¿no? Es complicado. Que. q u é gente de mierda, ¿no? a la... la gente q u é gente de mierda. Ay, yo conozco gente.、No sé. Del entorno mío, ¿no? No amigos. Conocidos. Conocidos. Bueno, volviendo al tema anterior, ¿no? De, de la gente VIP, de los boliches, de,、sí. de, de los chetos VIP.、Uh -huh. Hay mucha gente que no, no. No tiene un poder adquisitivo como para decir.、Eh, voy, a aparentar, voy a aparentar ser、uh -huh. el dandy Villanueva de la noche,、uh -huh. ¿no? Sí, i g u a l a sí, todo me parece que. El, el, el, el, lo malo es el fin, ¿no? Por más que digamos, tengan poder adquisitivo o no lo tengan,、eh, lo que importa es, lo, es la, la imagen miserable que esa gente tiene como objetivo de mostrarle a los demás. O sea, desde mi punto me molestan、sí. los dos casos: claro, el de claro, poder adquisitivo el... elevado y el de poder、sí. adquisitivo nulo, ¿no? La persona que fija una personalidad VIP cuando en claro, realidad no tiene、claro. papel higiénico para limpiarse el culo.、Sí. Eh, Las dos personalidades me molestan, pero aún en grados mayores me molesta más la persona que no tiene poder adquisitivo y finge ser algo que no es. Sí,、eh, sí a mí casi lo s d o s por igual, pero claro, el tema aparte,、eh, esa gente que hoy en día estamos hablando de pibes, ¿no? De pibes que pueden ser este, desde 16. A 17, 18, hasta los boludones de por ahí 27, 28 <risa> años, ¿no? Y esos tipos, lo que a vos muchas veces te a bronca, es que el día de mañana terminan siendo lo que yo llamo los abanderados del sistema, ¿no? Terminan siendo tipos que, bueno, el padre les pone, qué sé yo, un negocio, un comercio, y terminan、eh, teniendo gente a su cargo y negreando a las personas, ¿no? Porque no saben lo que es laburar, r ¿no? n u n c a este. y a bueno, no tienen ni siquiera una cultura de trabajo, ¿no? Entonces. Bueno, ahí también se, siempre las injusticias que hay, ¿no?、Eh, digamos, hay gente que después es la, la que termina teniendo más suerte muchas veces. No, eso es verdad. Es verdad. Por eso es el aprecio que le tengo a, los, a la gente VIP, ¿no?、Mm. Porque. Sí, yo creo que en realidad, en sí, la cultura de los boriches es una cultura que,、eh, digamos, e x a l t a a lo VIP, ¿no? Creo que es así. Qué copada que es la gente VIP. Y A mí no me cae. <risa> el tipo no, se da vuelta con una tortilla. No, en, en sí, este no, digamos, no me gusta el, el ambiente de los boliches. ¿no? Entiendo que, O sea, entiendo sea, que, bueno, a ver.、Eh, digamos, en un boliche, siempre vos tampoco no, no vas a poder ir a, a pretender, no sé, hablar una charla de filosofía, ni mucho menos. ¿no? Eh, siempre preferí yo, por ejemplo, los bares. Bares en donde estás con amigos, tomas cerveza, y e l l o ves un grupo de minas v i t en e otra mesa, ves qué onda, a ver qué pasa. Los b u r i i t o s es como muy, muy cosmético, Viste la onda. Creo que la, las paredes chorrean Viste, cosmética b r a t a Entonces, <risa>、eh, llegamos al resumen de que a g u a n t e los VIP. a g u a n t e los VIP. <risa> yo banco a los VIP. Y es que no, que nos e t u v o llamando. ¿Sabes lo, se... lo que doy yo por una pulserita VIP? Eh, bueno, nos auspician los boliches acá de, tri de Concejal Tribulato. <risa> <risa> bueno, chipo, vamos con. Después de esto, no, no podemos Mig ni n g ú n sponsor, ni un nada. <risa> vamos con de... un reggaetón, por favor. Vamos con <risa> Cream <risa> White Brown. station stay Lo m b i t o n o con el tema de la, de la toma de los colegios, las sí, universidades. Sí, es mucho lío. m Uno c h o lío y u se pregunta: ¿no? ¿es n o un cambio de época o una época de cambio? ¿no? ¿Qué no? o diferencia? Lo dejo <risa> sí, lo picando. Dejalo ¿no? eh, picando, además que va a seguir picando. Bueno, como decíamos un poco también,、eh, antes hablamos de, la, de los pies beef, de, de la cultura de los boliche, s ¿no? de, de la cosa superficial, banal. Digo, ¿qué, qué, ¿cuánta diferencia ¿no? hay entre esos pibes que lo único que tienen en la cabeza en la semana es qué se van a poner,、eh, qué música nueva van a escuchar, cuál va a ser el nuevo iPod que se van a comprar? ¿no? O sea, los pibes que tienen la cabeza en, en, en, en las cosas ¿viste? que, que, que lo ofrecen por la tele, y de otros pibes ¿no? que están、eh, más comprometidos con la realidad, ¿no? con lo que a ellos les afecta directamente. Y、eh, creo que ejercen el, la democracia, ¿no? le, le, digamos, le sacan todo el juego a de la democracia que le pueden sacar. ¿no? O sea, ¿qué, ¿Qué diferencia hay ¿no? entre esos pibes, ¿no? entre el pibe VIP y el pibe que, este, tomando conciencia, además le pone la cara ¿viste? Al, a la cuestión? Porque son pibes que no están, ¿viste? muchas veces. La clase media dice: No, bueno, pero m i r a e s o s que están en la protesta, están con palos, con la cara tapada. No, estos son pibes, viste, que están con la cara e s c u b i e r t a y dicen lo que piensan, sus verdades. ¿Cuál es el es... fondo de la cuestión de la toma de los colegios? El fondo de la cuestión.、Pues、es, es definitivamente problemas edilicios, hay otros intereses políticos. Yo creo que, como en todo conflicto,、eh, siempre se filtran intereses partidarios, políticos, y creo que es natural, porque creo que en todo conflicto sucede lo mismo. Hasta, digamos, el,、eh, Lo político está en todas partes. Una empresa para crecer、eh, necesita también de apoyo,、eh, muchas veces, de cosas, apoyo político, de contactos. O sea,、eh, no creo que degrada la cuestión que、eh, sectores como, vamos a decir, por ejemplo, Partido Obrero.、Eh, Eh, apoyen la causa de los pibes, creo que no está mal. Creo que igualmente、eh, uno lo que sí se puede preguntar es: ¿por qué le pasó a Macri?、No? ¿Y por qué no le pasó a a Níbal Ibarra, por ejemplo, o el pelado de Tellerman? Creo que Macri es un,、eh, es un conjunto de cosas, ¿viste? Que、eh, digamos, es como que esto fue la chispa, ¿viste? O el, la, la ceniza que cayó y terminó encendiendo el poro r í n g o Macri. Está haciendo, me e s t á dando miedo, c h i c o Sí, estoy, sí, esto ya te, te, parece un te, te, programa. Sí, me estoy posicionando. Una tendencia. <ríe> Apocalipsis i c 5 b o l t a s ¿no? Es una tendencia politiquera que ya me, viendo, me está dando miedo, por Dios. No, pero bueno, estamos reivindicando ¿no? la, la postura de los pibes. Que la verdad que ojalá yo、eh, podría tener la edad de esos pibes y estar apoyando esa causa. No estoy tan, no soy un viejo cholo, ¿no? pero quiero、sí, decir, ya no v u e más a l a c r con ¿no? esto. Las universidades también se pueden apoyar. Eh, y lo importante es eso, n o es entender s e que、eh, creo que se está dando una, una época de cambio. Esto en los 90 era muy difícil que pasara. Para mí, sigue siendo todo la misma mierda. Así no, que, vamos, va, va, que vamos con un poquito de、The、Beatles. Dear Prudence. s o n d qué buena música, m i g e l La verdad que hay que, calmar, hay que calmar el alma con esta música. Sí, música para el espíritu, tratar ¿no? de desviarse de,、no. lo, de lo que a uno le hace mal, como por ejemplo los conductores de televisión. Sí, sí, la verdad que. Qué gente que gente de mierda, gente、sí. de mierda igual que la gente v i v e、sí. Pero estos son conductores de televisión. Claro, abanderado el sistema, ¿no? como decíamos antes. Abanderado e l sistema. Es algo que realmente preocupa. Preocupa porque、sí. pues, hay mucha gente que consume televisión, mucha gente que, que se sienta en una mesa y enfrente de la mesa tienen el televisor. Y... Sí, de alguna manera esa persona que están viendo en la tele es como que está entrando dentro de su casa ¿no? y se está sentando. Se está apropiando mesa, de,、claro. de, de, de, la, de las mentes, de,、sí. de, de la totalidad de las mentes. Ah. Son realmente de temer, eh. Sí, porque tienen siempre opiniones bastante jodidas, ¿no?、Porque、a veces digo, lo veo. Son a... grandes formadores de opiniones, e ¿eh? n realidad no, no, no tengo la. No, no, no me animo a ver el programa, pero a veces tengo la posibilidad. Haces de... ve... No, no, no, a veces no. tengo la posibilidad de ver alguna propaganda.、Mm. Y. Chiche Hellblum.、Mm. Es mierda, un, ¿no? un ser detestable, algo sí, que es algo,、sí. creo que. Sí, un tipo que además fue, formó una parte activa en ¿no? la dictadura, o sea, una parte logística en ¿no? la dictadura, este, revista gente, o sea, y un doble discurso, un careta además, ¿no? porque para mí, ú l t i m a bueno, obviamente que lo, lo, lo, si hay un ser, un tipo de ser que me cae mal son los fachos, ¿no? pero un i p o que no es que respeto, ¿viste? pero ú l t i m a el tipo que dice, sí, no sé, su, nadie va a decir, soy facho, pero. Eh, yo, digamos, antes en los 70 pensaba esto y ahora sigo pensando lo mismo. Yo, último día, digo, ese tipo, por lo menos, viste, va de frente. Pero, el tipo, viste, con el doble discurso de c h i c h e g e l m la verdad, que dan asco. No, no ese es, es un ser,、eh, es un ser detestable. Es más, es, es, es más, más da, amarillista que, que los Simpsons, da, Simpsons. Me da asco. Es más amarillo es, que los es Simpsons. Deplorable. Que es deplorable. Chiché Gelo, Mirta Legrand, a mí me cae muy b a j o、sí, Me parece. q u la...、sí. Es e un ser、eh, que uno ya no quiere ver. Quiere ver、sí. la noticia,、eh, la cabecera del noticiero que esté diciendo, no sé, Mirta l e g r a n murió apareada por, <risa>、bueno. por un león en, en Madagascar. O s sea, Es a e Highlander para mí, es Highlander. Tiene un pacto es, del demonio es, y a lo g raro.、Eh. Es una personalidad rara, es muy sí, rara porque、sí. es una vieja del orto que te está invitando a comer a la mesa de ella.、Ah. Pero la gente es pelotuda porque la gente va a comer a la mesa de ella. Entonces, ¿ella qué hace? Y solamente hablar de lo que a ella le parece. O sea. Sí, orienta siempre la conversación, sí, bueno. Orienta a lo a ella, que no, ella、bueno. quiere, habla、mm. de ella y me cago en ella, sinceramente. Y estoy esperando. El día que me invita a su programa, y ahí, mira, qué linda que está, y ahí, quizás comparte algún beso de lengua con,、sí. con la señora Mirtha l e g r a n Y bueno, vamos con un poquito de, de más música Darío, para、sobre. nuestra paranoia mental. Y vamos con un poco de d i r e s t r a i t s Money for Nothing. はい。 ¿Con ¿Qué arrancamos, chicos, c n la segunda parte? Bueno, la segunda parte la arrancamos con Metallica, nada más y nada menos, una de las bandas más grandes del heavy metal, y con un tema muy, muy bueno para mí, es uno de los, sus mejores temas: My f r e e d o of Misery, álbum negro, 1991. Dale, vas. Nosotros somos así, somos unos androides s í sí, sí, sí. Te vi agarrar un libro. Sí, está. Y de, es... pront de pronto.、Uh -huh. El momento pseudo-cultural, ¿no? Que nosotros denominamos e l programa. Analicemos, ¿no? a ver,、sí. improvisemos. Lee, lee algo. A ver. Lee el primer párrafo. Sí, es lo que quería leer.、Eh, es un libro que se llama Exilio de Osvaldo Bayer y Juan g e l m a n ¿no? h e l m a n Son... es pariente de la. a No, no, no. <risas> No, creo que. No, por ahí tiene un, algo que ver, pero no sé precisamente.、Eh, bueno, no, son escritos que, que ellos, valga la redundancia, escribieron desde el exilio, la dictadura. Así que, bueno, este es un, un fragmento, ¿no? De un. Nunca me vas a leer un una bueno, fábula, una, una historieta, siempre lo tuyo está. Historieta.、Asociado. Lo tuyo está asociado con lo turbio, lo, lo, lo malévolo, los viejos recuerdos, malos recuerdos. No, pero esto es lindo. Esto, bueno,、eh, esto s es muy b、bueno. u Leete el primer párrafo、bueno. y yo te, te, te descifro. Europa fue la cuna del capitalismo y al niño ese. En la cuna lo alimentaron con oro y plata al Perú. De México, Bolivia, millones de indios americanos tuvieron que morir para engordar al niño, que creció vigoroso. Desarrolló lenguas, artes, ciencias, modos de amar y de vivir, más dimensiones de lo humano. ¿Quién dijo que la cultura no tiene lo r o Ese es el fragmento que me parece que tiene que ver un poco con la temática de lo que venimos hablando, con el tema de Metallica y con lo que vendrá también. Este. simple es lo que. Lo que da a entender, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. Simple, pero nosotros Lo r estamos... de lo, lo s o e está. en Lo simple está en lo maravilloso. Muchas veces lo maravilloso es lo simple, mejor dicho. Seguramente, ya. ¿Sí? Porque quizás uno lo, uno lo rebuscado no, no puede llegar a,、sí. a, a, a entenderlo y a encontrar、sí. la esencia.、Sí. Y básicamente el párrafo que leíste es, O sea, es un indicio de que, de que esta tierra、sí. ha sufrido por. por Placeres y de otros、sí, delirantes, muchas veces, placeres de poder innecesarios, ¿no? y eso, no, es hay que alimentar al niño, no, no, hay, que, hay que matar al niño. <risa> que vamos,、bueno, vamos a escuchar, Mr. Napoli. Bueno, vamos a continuar. A ver, a ver, con vamos con lo nacional, vamos con el metal argento, metal argento pesado, hermética, evitando la blande, muerte a los vips. Con lo que digas, ¡ay! Fue Pampa del Infierno de la gran banda de metal argento Tren Loco del CI, ruta 197. Ahora continuamos escuchando ya,、eh, bajamos un poco los decibeles, pero seguimos bien arriba con la renga. Hey, hey, m a i m a interpretando i la versión de Leila. Somos gente sin recursos, porque yo estaba evaluando <risa> la cantidad de veces que repetimos las mismas palabras, n o pero con distintas connotaciones, tal vez, no es verdad. es verdad, Bueno, pero tenemos nuestros latiguillos、eh, de grandes hombres como Santo v i a s a t i por ejemplo, con otro tema. ¿no? <risa> Estamos imponiendo nuestro estilo y eso está, eso está bien. Le podrías dedicar un temita a Santo v i a s a t i no? Eh, un tema santo viasati, devolver la bolsa. No sé, ¿vos ¿no? viste que dicen que santo viasati a n d o el tema de la, la magia negra y todo e s n o ¿En serio? No, tiene pinta capaz. Sí, sí, sí, sí, sí. sí. De... Tiene pinta de, de ¿no? hombre no, no, no. De metedor de. de. de m i t a fieste. Mecedor de dedos en agujeros negros. Sí, bueno, sí, sí, ¿qué, sí. ¿qué vamos a.?、Y、no sé, ahora vamos a ver qué tenemos acá. ¿Qué recursos tenemos? ¿Qué te parece? ¿Algo muy piola? Que no sé si mucha gente conoce, creo que no.、Eh, se llama Ritmo y Blue s con Armónica, es de la gran banda Box Day, pero interpretada por Ricardo Iorio y su cuarteto metalero pesado. Daleaz. Allá vamos. l l e v a m e esta. どうしてもありがとうございました。 でも、僕はあなたのことを知っていると、あなたのことを知っていると、あなたのことを知っていると、e なたのことを知っていると、あなたのことを知っていると、あなたのことを知っていると、あなたのことを知っていると、あなたの 全て星が明るいことはない。今夜は、全ての愛の夢を見つけた。 La buena suerte me abandonó y el maldito d 一 me、no、a もう一度、もう一 e r う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、m う s 度、もう一度、もう一度、もう一 a もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、e う一度、もう一度、も n 一度、もう一度、もう一 e もう一度、もう一度、もう もう一あなたとを知っいると、た Bueno, se nos, está, se nos están agotando los recursos, ¿no? Se nos está agotando el, el programa, se el nos programa, está agotando la vida. El tiempo todo. El tiempo todo. todo.、Sí. Pero la pasamos bien. La pasamos muy lindo. Sí, la verdad que realmente、eh, es, desahogarse está, está, está bueno. Sí, sí, y ojalá que、eh, al menos la, la pase la mitad de lo bien que la pasamos nosotros, los que escuchan el programa, ¿no? Claro, sea, nos olvidamos de, de, leer los, de leer los mensajes en vivo. A、ah. ver. Sí. Hay muchos mensajes que estamos llena, viendo. Está llena la bandeja. Está llena la bandeja, <risa>、sí. la bandeja de, de, de, del blog.、Sí. La verdad, que si querés, me tomo el tiempo para leer los mensajes, pero no sé, creo que va a ser. No, no, yo creo que lo vamos a dejar para la próxima. Son tantos mensajes, <risa> tantos que tenemos que no. No, miles, miles, está hablando de miles. ¿sí? Bueno, lo vamos、sí. a dejar para la próxima. Lo dejamos para la próxima, mejor sí. Bueno,、eh, un resumen final de nuestra, de nuestra velada. Sí. De radiodifusión webística, ¿no? Por que en、sí. realidad esto es todo, vía web. Por no decir huevona.、Sí. <risa> vía web. Sí. Reflexión. positiva. positiva, positiva no sé si es positiva. La base está, como d e c í La base está. Creo que sí. Siempre hay que darse el gusto de,、sí. de tirarle un poco de mierda a la mierda, ¿no? Claro, qué mejor, claro. El fuego se mate con fuego. Sí. Bueno, vamos a cerrar con nuestro querido Carpo. Sí, que no podía faltar. Carpo ¿no? Napolitano.、Que、no podía faltar, no. Un temita interpretado en inglés、sí. de su último disco. Buscando un amor. Como、sí. todos. Chowl no more. Papo napolitano con ustedes y nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias. c h o w 何